Hola, ¿qué tal, danceros y danceras? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos un nuevo Dance Nation. Con la mejor música dance. Estábamos esperando reencontrarnos porque teníamos la batea cargadísima de discos, listos para salir al aire, para ponerte a bailar, arriba, abajo, donde quieras. No importa en qué estación del año estés, siempre para nosotros es verano y siempre es alegría y siempre es buen motivo para bailar. Damos muchísimas gracias a la radio que nos está poniendo al aire y me encantaría saber por dónde andás, dónde estás, dónde nos estás escuchando. Me imagino montones de lugares, pero eso. Nos lo dirás vos y yo más adelante te voy a decir de qué forma te podés contactar con nosotros. Le damos muchísimas gracias a la gente de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m porque República Hosting es tu lugar en internet, es nuestro lugar en internet y es el lugar en internet de los que amamos la música dance, de los que nos gusta bailar, porque acerca esta hermosa propuesta que, como ya te dije, se llama Dance Nation. En la locución institucional está el señor Alejandro Vazoler. En la conducción y poniendo un poco de música, ¿quién te habla? Matías Picayo. A partir de este momento te ofrecemos escuchar una hora de la mejor música dance como esta. i e sees you roll desire y e a h Acabamos el programa con Katana Feels Like Magic. ¿Te querés contactar con nosotros? 113-692-4971. 113-692-4971. Y te contactás con nosotros con este programa que está saliendo en casi 200 radios a lo largo y ancho del país. Ahora, The Bucketheads. The Bomb. D -d -d -d Dance made. En realidad, la base originaria de esta canción es del año 1979, pertenece a la agrupación Chicago y se llamó originariamente Street Player. Te recomiendo que la busques, nosotros no la vamos a pasar ahora, pero es la base de esta canción. En 1995, Kenny Dup la convierte en lo que hoy es un himno dance, d e Bomb. Y si te gusta mucho la limpieza, si te gusta estar siempre limpio, si siempre te estás revisando las manos a ver si tocaste algo, si no tocaste, bueno, mira, hay un dispositivo electrónico que después te voy a contar que probablemente te interese mucho. Por ahora, seguimos en Dance Nation. La n a c i ó n d e l a música l a n t l e n lent, lent, lent, lent, l e lent, lent, l e l a l a l a n t lent, e n t e n t lent, lent, lent, lent, l n t l e e n t lent, l n t l e e n t lent, l n t l e e n t lent, l n t l e e n t lent, l n t l e e n t lent, l n t ダンスの目。 メジュー Mientras escuchamos del año 1993 a Usura Open Your Mind, te cuento que según el sitio periodismo.com hay un nuevo dispositivo que detecta bacterias en las manos. Christine Schindler y Dodge Wellers Siempre se han sentido intrigados por las manos sucias. Durante el año pasado, los socios han estado trabajando en un producto que aseguran mostrará exactamente cuán transgénicas pueden ser nuestras manos. ¡Wow! Su consenso tampoco es exactamente un secreto. Se acepta como un hecho científico que las manos sucias generalmente están cubiertas de gérmenes y que estas bacterias pueden enfermarnos y contaminar nuestros alimentos. Hasta ahí todo muy bien, se comprende perfecto. El producto se llama Path Spooth, una tecnología que utiliza la e s p e c t r o s c o p í a Para determinar exactamente cuán sucias pueden estar nuestras manos durante el día. Path Spood. Acaba de finalizar el programa de meritoría de Startups Tech Stab of New York y está en camino de obtener más fondos. Digo yo, ¿no sería más fácil lavarse las manos con asiduidad antes de andar midiendo si están sucias para lavarlas? Me parece un poquito cómodo el invento de los chicos. Pero bueno, bien vale, si te querés andar midiendo las manos por ahí, no hay ningún problema. Nosotros lo que queremos es seguir escuchando música en Dance Nation y lo que está sonando es Paul Johnson del año 1999 con Get Get Down. Ahora Que ya nos lavamos bien las manos con agua y jabón, es momento, claro, claro que sí, es muy buen momento para meternos en la movida de España, en la movida de Valencia, de i b i z a en la ruta del bacalao, claro, como l o hacemos en todos los programas de Dance Nation. Dance Nation, esto es un descontrol, sin fin. Dance Nation se los come todo. Okay. ¿Qué nos sonaría en la radio? Dance Nation. j o u r n e d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 Dance Meijer. Más de media hora pasa de programa y mientras suena The Blast, featuring BDC con Crazy m a n del año 1995, yo me mudo al WhatsApp: 1136924971. 1136924971. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí está Alfredo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Te escribo desde Corrientes. Hola, Corrientes, bienvenidos. Estoy en un Maxi k i o s c o 24 horas escuchando la radio a pleno. No estarás vos 24 horas, ¿no? El Maxi Kiosk es 24 horas, claro que sí. Me imagino que no. Bueno, a veces hay que trabajar mucho, pero 24 horas.、Uh, tenemos la radio a pleno. Uh, estamos bailando con de todo. Bien, bien ahí, poner la radio bien fuerte para que todos se enteren que esto es Dance Nation, una comunidad radial de casi 200 radios con la mejor música dance del planeta. Y Alfredo también agrega: che, ¿Podrás e pasar un tema de Jazz y Mel? Sí, vamos a hacer un especial de dance en castellano, ¿por qué no? Sí, lo vamos a hacer, seguramente. Pero ahora te voy a obsequiar, te voy a regalar, te voy a ofrecer un tema que j a z i m e l hizo el cover. Pero en realidad es de MC s a r a and the Real McCoy. A ver si lo sacás. And、with the greenest of e a s e they'll make us in position to seize our two. So let's come together and make a boo-boo-loo. If you wanna enter the party zone, you better be quick and yo, come along to the best party, make a party. People can find where、well, I'm living for my job and I'm really for fine. There's nothing more to say, cause the party is back. Yo, yo, come on now. The particle rack. Yes, you, the people got it under control. You need a little bit motion to let it roll. Jump from the blocks to across the land, like me. The problem with the mic in the hand, say one, two, three. Three、and four, listen up, everybody. This is Cesar's party. So, five, six, seven, eight. Come on, once again, keep on rocking it straight. Let's abril las puertas a este ritmo. Si quitas c o l e s f a s c i n a s se lo va en español. Claro, era la versión original de ¿Qué pasa? Canción que hizo Yasimé de la Cá en Argentina, como tantas de las agrupaciones argentinas de sacados y tal, que hacían muchos covers de canciones internacionales. Pero esta era la original, lo cual no quita que en algún momento vayamos a hacer un especial totalmente en castellano y tenemos muchas sorpresas, además. Claro que sí. Y vos también, entonces te podés comunicar a nuestro WhatsApp, 113692-4971. Pones DanceNation.y punto y tu mensaje y ahí nos escribís lo que quieras. Nosotros te leemos y te juro que nos encanta. Estamos en DanceNation, el programa presentado por República Hosting. DanceNation es presentado por República Hosting. Tu lugar en Internet. w w w r e p u b l i c a h o s t i n g c o m メイヨン、La Nación de la Música。 D -d -d -d dance nation. dance nation. Suena Gardener, g e r a n i o Y nosotros te contamos que existe el buscador de memes más grande s de Internet. Encontrar un meme en Internet puede ser una tarea titánica. Si no sabemos lo que estamos buscando y escribimos las palabras correctas, bastará con usar Google durante unos pocos segundos. Pero la vida no siempre es tan sencilla. Para quienes quieran probar un buscador exclusivo de memes, existe una web que se llama Find That Meme, que cuenta con más de 17 millones de memes. El buscador puede usarse de diferentes maneras, escribiendo el nombre del meme o su protagonista. Escribiendo la imagen o directamente una foto similar a la que estamos buscando. La herramienta está muy bien, pero cuenta con algunas limitaciones. En principio, la gran mayoría de los memes están en inglés, por lo que, si buscamos memes en español, los resultados no serán muy buenos. Otro problema es que los resultados son tantos que uno se termina perdiendo. Sería de gran utilidad incorporar un filtro para poder buscar por fecha, día, hora, etc. De todas maneras, en este momento están indexados 17 millones de memes a lo largo y ancho de todo el mundo. Así que ya sabes, si sos lo que anda por WhatsApp mandando memes por ahí, bueno, hay una herramienta que te sirve para eso. No es algo de extrema utilidad, pero siempre lo que sea para divertirse está buenísimo. Ahora Corona, el Lee m a r r o l Club Mix de Try Me Out. s o n i d o d a da, da n c e Nation. Dance Nation, la nación de la música. play the cut right now and it's、uh, going to be a very, very big hit. Mientras escuchamos un poquito de música de origen belga, los precursores de la música dance, 1989, Out of Ordinary, Play It Again, nosotros comenzamos a despedirnos de este Dance Nation del día de la fecha, que estuvo cargadísimo, que ha tenido de todo, pero que promete tener muchísimo más. Agradecemos a la radio que nos está poniendo al aire por tanta generosidad, por hacernos llegar hasta todas partes del país. También le agradecemos a la gente de repúblicahosting.com. República Hosting es tu lugar en internet, es nuestro lugar en internet. Y es quien hizo posible que este programa llegase hasta tus oídos. En la locución institucional estuvo el señor Alejandro Basoler. Y en la conducción y musicalización, charlan un rato con vos y poniendo música. ¿Quién te habla? Matías Picayo. Si me querés encontrar en Instagram, hazlo nomás. Arroba Matupicayo. Arroba Matupicayo en Instagram. A mí no me queda nada más que despedirme. Hasta el próximo Dance Nation. Chau. Hasta la próxima. Hosting, tu lugar en internet, w w w r w